Cuentos de aves españoles. La Grulla Agradecida. Era si una vez, cerca de un pequeño y bonito estanque, vivía una hermosa grulla. Era el ave más bonita del lugar, pero no estaba muy agradecida por ello. No le gustaban sus alas, su pico, y simplemente siempre se quejaba de todo. ¿Todos la habían escuchado gruñir desde los pájaros que vivían en el árbol más alto? hasta los peces que nadaban en la parte más profunda del estanque. Todos estaban muy cansados de escucharla. Una noche, mientras descansaba en un árbol, comenzó a quejarse como de costumbre. Oh, estas patas mías son inútiles y estas alas no son nada fuertes. Tampoco son bonitas. Si hubiera tenido unas alas tan coloridas como las de una mariposa... ¡Oh, uh oh -huh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me has asustado! ¡Oh! ¡Mi corazón late muy rápido! ¡Mi corazón también es inútil! ¡Uf! Uh, ¡Qué cosas más graciosas dices! ¡Nadie tiene un corazón inútil! ¡Yo no soy nadie! ¡Porque todo lo que tengo es inútil! ¡Mis patas son como ramitas! ¡Mi pico es largo y feo! ¡Y mis alas! ¡Tan pálidas y blancas! ¡No son coloridas! ¿Cómo me gustaría ser una mariposa? Pequeña grulla, habla con respeto ¿De verdad crees que ser una mariposa sería mejor? ¡Oh, sí que lo creo! Todo el mundo me amaría y me adoraría también Sería la criatura más bella de todas ¡Oh, ojalá pudiera ser una! Oh -oh. Te lo advertí, pequeña grulla Yo siempre digo la verdad. Por la mañana serás una mariposa. A la mañana siguiente, la grulla se despertó, pero algo no era normal. Ya no estaba cerca de su estanque y tampoco era una grulla. ¡Vaya, qué bonita flor! Nunca había visto una flor tan grande en mi vida. Mm, ¿Qué tengo ahí detrás? ¡Oh, alas! Yo... ¡Ya no soy una grulla! ¡Soy una mariposa! En efecto. La grulla había pedido un deseo y ahora se había transformado en una pequeña y hermosa mariposa. Sus alas tenían colores brillantes y eran preciosas cuando les daba el sol. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Esas alas son increíbles! ¡Qué colores tan bonitos y tan agradables! ¡Ja, <risa> Y se alejó aleteando Enseñaba sus alas a todas las flores y a todas las abejas que vio Voló tan alto como pudo para mostrar sus alas al mundo Oh, qué guapa estoy Estas alas son tan bonitas Espero que esto no sea un sueño En ese momento, un águila fue tras ella Estaba tan asustada que comenzó a alejarse muy rápido. Pero sus alas no eran muy útiles. Eran muy pequeñas y le resultaba muy difícil escapar. Así ¿Ah, no puedo escapar. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Vuela, vuela, vuela más rápido! ¡Por favor, más rápido, más rápido! Finalmente se escondió tras unos arbustos y el águila se fue volando. ¿Ah? ¿Ah? Ha estado cerca Casi me come Estas alas No sirven para escapar ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Ah? En ese momento Una rana se fijó en ella La mariposa era muy hermosa Y la rana pensó que sería una comida deliciosa No, oye Para, por favor No hagas eso Ay. Oh. Dios, ser una mariposa es algo terrible Estoy teniendo más problemas que nunca Quizás si fuera un pez, todo sería un poco más fácil Un cuerpo lleno de escamas brillantes y sin águilas que quieran comerme oh, pues Creo que sería genial ser un pez Sí. La pobre mariposa se durmió profundamente Estaba muy cansada después de la persecución y del peligro al que tuvo que enfrentarse. ¡Oh! He tenido un sueño muy extraño. ¡Mariposas y águilas! ¡Qué miedo! ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo volar? Pronto se dio cuenta de que las alas con las que intentaba volar ahora eran pequeñas aletas. ¿Aletas? ¿Dónde están mis alas? ¡Ah! ¡Soy un pez! ¡Y esto es el océano! ¡Oh, mi deseo se ha hecho realidad! ¡Sí! Oh, estas escamas son tan hermosas, brillan como espejos de colores <risas> Y se fue mientras observaba los hermosos corales y a los peces que nadaban por todas partes El mar es muy hermoso y yo también lo soy, aquí encajo perfectamente, sí Nada puede molestarme aquí abajo mm. Pero mientras nadaba y tarareaba, pronto llegó a una zona muy solitaria Todavía miraba a su alrededor cuando... ...de repente se topó con algo rosado y suave. Uf, oh, ¿Qué es esto? ¡Oh! Es tan suave y... ...blandito. Es muy divertido jugar con esto. <risas> Siguió jugando con aquella cosa... ...hasta que de repente... ...un pulpo gigante salió de detrás de una roca. Aquello era uno de sus tentáculos... Y el pulpo no estaba contento con el pez que jugaba con él. Oh, oh, vaya, oh Dios mío. Ah, ah, ah, no me hagas daño, por favor. Adiós. ¿Mm? Y empezó la persecución. El pobre pez nadaba muy rápido tratando de escapar del enorme pulpo. Pero el pulpo era más veloz y el pequeño pez no estaba acostumbrado a nadar. Uh. Ha estado muy cerca. No esperaba tener tantos problemas en el mar. ¡Uh! Digo, más bien, Bloop. Eh, puedes tener problemas en todas partes, pequeño pez. ¿Quién eres tú? ¿Te conozco? Um, no. Creo que no me conoces. Pero me resultas familiar. Uh, uh, quiero decir, Bloop, Bloop, Bloop. ¡Oh, oh, oh! ¡Por supuesto que no me conoces! ¡El océano es muy grande! ¡Mmm! ¡Me encantaría ser la bestia más fuerte! ¡Entonces nadie se atrevería a desafiarme! ¡El animal más fuerte es el león! ¡Ojalá pudiera ser un león! ¿Eso deseas? ¿Acaso no eres feliz siendo un pez con brillantes escamas? No me sirven para nada. Sería maravilloso convertirme en el ser más valiente de todos. Mm, bueno, si eso es lo que piensas y lo que deseas, entonces así será mi pececito. Oh, oh, oh. Y en un instante, el pez fue rodeado por un montón de burbujas. Cerró los ojos asustado y escuchó el rugido del mar que lo rodeaba. ¡Oh, no! Y de repente, aquel sonido desapareció. Abrió los ojos y se encontró de pie en medio de la jungla. ¿Una jungla? ¿Por qué estoy aquí? Espera, patas y una cola. ¡Soy un león! ¡Oh! Su rugido era tan fuerte que todas las hojas que tenía a su alrededor comenzaron a temblar. <risa> soy un león, soy el rey de la jungla, el rey de todos los animales Nadie se atreverá a desafiarme <risa> Y se adentró en la jungla, sintiéndose un auténtico rey Rugió a todos los pequeños animales que vio y todos se alejaban de su camino Esto es realmente divertidísimo Nunca me imaginé todo el poder que tiene un león, ¿am? Es muy divertido Pero mientras caminaba Entró en la trampa de un cazador Y pronto quedó atrapado dentro de una jaula De la que no podía salir ¿Qué es esto? ¡Dejadme salir! ¡Dejadme ir! Y de detrás de los arbustos Salieron dos cazadores Parecían muy malvados Y pronto el león comenzó a sentir miedo ¡Qué león tan increíble! Seguro que si nos lo llevamos ahora, podremos venderlo a un buen precio. <risa> sí, venga, démonos prisa, venga. El pobre león al escuchar todo aquello, comenzó a temblar. ¡No, no! Por favor, no me llevéis a ningún lado. Por favor, ayudadme. Yo no quiero ser un león. Era muy feliz siendo una grulla. Quiero ser una grulla de nuevo. Oh. ¿Eh? ¡Ha sido solo un sueño! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Estoy tan feliz de ser una grulla otra vez! ¡Mis hermosas patas, mi hermoso pico y mis alas! ¡Oh! ¡Mis alas son fuertes y magníficas! ¡Estoy muy orgullosa de ser una grulla! ¡Mmm! La grulla había aprendido la lección. Es importante estar agradecido por lo que se tiene y por lo que uno es. Un simple sueño le había enseñado todo eso. O oh, tal vez aquello no había sido un sueño. ¿Aún? Oh. Oh.